Seguimos hablando, pero volvemos a lo que es la Liga Nacional, ¿no? Y a esta clasificación histórica de comunicaciones de Mercedes, que ayer le ganó 80-58 al Olímpicos y es el tercer clasificado al Final Four de Super 20. Y tenemos en línea telefónica a Junio Sequeira, Fabio. Bueno, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien acá, descansando. Descansando ahora y bueno, no vamos gino... a ver un rato me imagino que muy contento por por este nuevo paso que han dado no que no no es poca cosa ¿no? sí sí sí la verdad que la verdad que sí Fabi es algo somos conscientes que para el club es, es importantísimo en su segundo año de liga ya estar en final four de, de un torneo y, y nosotros también como grupo es un grupo nuevo pero eh, también éramos conscientes de que En el primer momento, el equipo que fue el arranque, eh, nos propusimos esto ¿no? de, de ser capaces de, de llegar a, a este objetivo porque sabíamos cómo estaba entrenando y lo duro que veníamos haciendo. Obviamente, después, en los partidos, al no tener partido amistoso y todo, nos costó mucho el arranque, pero pero bueno, el equipo pudo clasificar y lograr, eh, lograr una buena gira para clasificar y después en los playoffs ya con Instituto. Eh, empezar a, a jugarlo como tal, ¿no? Claro, que, creo creo que dieron un paso muy importante en cuanto a creérsela, este, en el momento que le ganaron a Instituto de Visitante, ¿no? Como, como lo dejaron en el camino a un equipo importante, un equipo que se armó para pelearle a San Lorenzo Almagro, me parece que ahí tuvieron un espaldarazo muy grande, ¿no? Sí, pero creo que el, el primer juego ya en, en el instituto, creo que la, el envío del equipo vino en la, en, cuando ganamos los tres partidos afuera eh, que era para poder estar entre los tres primeros del grupo que ganamos corriente los dos de corriente y en Formosa y jugando bien eh, que es lo que necesitábamos y, y fuimos a Córdoba el primer partido, creo que lo perdimos en el cierre jugando 35 minutos a lo que queríamos y Y bueno, un equipo bueno como es el Instituto, como dijiste vos, que se armó para estar arriba en cinco minutos. Eh, hicimos todo al revés y, y, y nos gana. Eh, después pudimos ganar de local con una amplia diferencia y bueno, eh, eso nos dio otra vez la confianza para ir a Córdoba y, y dominamos gran parte del juego y en un final cerrado lo ganamos. Eh, pero sí, creo que ese fue el, cerrar esa serie fue un broche más anímico y sabiendo que estábamos a, a una serie de pleitos no para, para para poder entrar en el objetivo que nos habíamos propuesto como grupo y, y te vuelvo a repetir sabiendo que éramos conscientes que, que que para el club iba a ser algo y para la para la ciudad iba a ser algo histórico no y, y bueno tan muy entusiasmado tanto la gente acá como nosotros Junior en la previa del Super 20, en ese juego periodístico que hacemos los periodistas, yo había puesto comunicaciones peleando por cosas importantes, eh, por el armado del equipo, pero es cierto que en el medio sufrieron muchísimas lesiones, incluso ayer no jugó Herley, no jugó Davis. ¿Crees que hubieran estado más arriba si hubieran estado con equipo completo más tiempo? Y eso, viste, no, eh, no se sabría decir, ¿viste? los resultados, pues puede estar completo y, y y la cosa no pueden salir, pero pero estando completo, ganar o perder, sabes dónde dónde estás parado de última. Creo que nosotros arrancamos así al Super 20, con, eh, bueno, el caso de Robert no jugando, Miguel no jugando, yo llegando los primeros partidos con una contractura también, entonces me cuidaban para jugar y no para... me cuidaban los entrenamientos para llegar bien al juego. Eh... Selen también le pasó lo mismo con, con el 15 en el tobillo. Y, pero bueno, esas son cosas que, que te pueden pasar a lo largo de, de la liga de, de 10 meses, pero nos tocó todo junto en los primeros partidos. Eh, sumado a eso, a no poder ganar de local y, y arrancar con una racha negativa, eh, te, te mueve un poco, pero, pero bueno, como te dije antes, era el, creo que ese era... El, donde donde nos pudimos juntar y, y más fuerte estuvimos y sabíamos que cuando estábamos completos eh, íbamos a poder competir mejor, así que eh, son cosas que te pueden pasar, convivimos con las lesiones también eh, desgraciadamente no están sucediendo y, pero bueno, ahora eh, esperar a recuperar a Miguel, que ver que tiene David también para recuperarlo y, y bueno, ahora se cambiaron las fechas, o sea, para jugar el cuadrangular tenemos como un mes, así que no, es pensar en lo que viene, volver a entrenar y, y seguir corrigiendo cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué viste por ahora del Super 20 y sobre todo los equipos que clasificaron? Si bien es cierto que la definición será el 21 y 22 de diciembre, que falta mucho, que los equipos se pueden reforzar, eh, ¿cómo ves a los que ya están adentro y cómo ves la serie que falta para definir? Porque de ahí también dependerá contra quién jueguen ustedes después. Claro, sí, creo que... Bien. Y si llegas al Final Four es porque fuiste el más regular y, y, y llegan los cuatro mejores. Eh, yo creo que es así, más cuando hay serie de play tan eh, San sí, Lorenzo, bueno, eh, en la Sur viene dominando, Obra también lo hizo, fueron los dos mejores de la Sur. Y la Norte... Eh, es muy rara, competitiva también así que nosotros pudimos ya ser el primer clasificado de la norte y, y Regata tiene un gran plantel más, ya perdió el primer partido con Quinza eh, de local, le sucedió lo mismo con Atenas fue y ganó luego en Córdoba así que no se sabe, es cada partido hay que jugarlo y, y más cuando hay equipo de jerarquía no así que es esperar cómo se define esa serie en base a, a esa definición Eh, ya vamos a ver nosotros con quién cruzamos eh, si con San Lorenzo o con obra pero como te dije antes falta falta un montón eh, antes vamos a tener un arranque de liga donde vamos a tener 6, 7 partidos previo a, a ese torneo y bueno, esperemos llegar a la mejor manera al a Final Four de, y sanos sobre todo para, para poder ir en busca de, de más ¿no? ¿Y qué opinión te merece esta situación, ¿no? De clasificar al Final Four, pero jugarlo dentro de un mes. Y, nada, hace años que decidí no hablar más. Eh, te ponen fecha cuando eh, fecha, no sé, ahora el Final Four se jugó el 21 y el 22, todavía no, no sé si se definió la sede o no, se decía San Luis, que no estaba confirmado, y después el 4 de, de enero ya estamos jugando otra vez. Eh entre eso está un supuesto contrato que está firmado, que hay 10 días que, eh, que es entre fiestas y no se puede jugar, pero ¿cómo hace para llegar y si viajás, tenés que dejar el 2 a la noche y si tenés esos 10 días terminás de jugar el Final Four y volvés el 2 no entrenás, ¿entendés? entonces es muy raro todo últimamente eh, trato de no, de no gastar energía y te ponen la fecha y bueno, tenés que ir y jugar no la van a cambiar tampoco y que eh, el calendario está así supuestamente hace años mucha, eh, venimos quejando no, que es matemático, que esto lo otro pero después es el jugador el que está bueno, nosotros ahora así mismo lejos, tuvimos en 7 días 8 días, seis mil kilómetros encima eh, más como se dio la serie con Instituto 1.000 kilómetros para ir porque tuvimos que hacer la, el primer partido volver a jugar acá, volver a viajar tanto nosotros como para los jugadores de Instituto lo mismo volvimos a los días, tuvimos que hacer mil kilómetros a Santiago, ir, volver eh, es muy raro como más como te digo si tenés esos 10 días que supuestamente está por contrato firmado, que entre fiesta y fiesta para que el jugador descanse es imposible, pues no dejamos ser profesional y queremos ganar no, puedo, no podemos venir sin entrenar grupal colectivamente para ser al colectivo de viajar y, y representar al club sea cual sea el club, no estoy hablando por jugador en general, eh, y competir una noche, ¿no? Eh, así que no sé cómo va a ser eso, mientras tanto eh, trato, como te dije, de no pensar y, y si te ponen fecha, ir y jugar y ya está, pues, como te dije, no no va a modificar nada, por más que, que los jugadores levantemos la voz, digamos esto, conviene o no conviene, ya está escrito, ya está el calendario puesto, hay que ir y jugar y, y después el cuerpo técnico tratará de, de ver cómo cómo se organizará para darnos el entrenamiento los días libres ¿no? y en lo personal cómo estás con esta con esta nueva eh, este nuevo equipo una nueva ciudad este eh, cómo cómo te sentís hasta ahora lo que pudimos ver de, de tu juego eh, est est estás bien estás pasando un, un, un buen momento sí eh, bien me siento primero en lo personal cómodo con mi familia estamos Un, eh, nos adaptamos rápido, se hizo un gran grupo y, y es otro ritmo de vida y, y eso nos permite estar más tiempo juntos con el equipo fuera de la cancha también, ¿no? Eh, no estamos en ciudades grandes y que capaz cada uno tiene otro ritmo de vida, cada o no es el mismo ritmo de vida para todos, entonces eso te, te hace estar más juntos fuera de la cancha también y en lo personal bien es otro adaptándome a lo que necesita el equipo eh, eh, acá lo importante es ganar eh, hay noches que, que va a tener que tomar más tiros, hay noches que va a tener que tener menos pero siempre mi objetivo es que el equipo que el equipo juega bien que juegue bien ¿no? eh, y lo venimos haciendo así que eh, cuando el equipo juega bien, se gana y y la defendemos como defendimos los últimos partidos, que a un equipo duro como Olímpico en los últimos dos no le dejamos pasar los 60 puntos, eh, habla muy bien, no es casualidad, ¿no? Así que eh, más que más que contento y, como dije antes, ¿no? agarra el parate, en, creo que en un momento muy lindo del equipo, no en alza, eh, pero bueno, servirá para descansar y, y seguir poniéndonos fino, ¿no? Junior, lo mejor para lo que viene, felicitaciones por la clasificación. Anoche una gran victoria, 80-58 frente Olímpico de la Banda. Eh, varios jugadores en doble dígito, una serie que la han ganado con mucha autoridad de local. El anterior también por 20, 73-53. Así que lo mejor para lo que viene y felicitaciones por esta clasificación. ¿eh? Bueno, muchas gracias Fabi. Saludos a todos ahí. Y nos estaremos hablando. Dale, dale, dale. La palabra de Junior Sequeira, bueno, eh, gran gran hasta acá, gran este, campaña de comunicaciones en este Super 20, metiéndose entre los cuatro mejores.